Meccan etapa 29. El asunto se intensificó en aquellos de la gente, hasta que los hombres del fallo de Kuray se levantaron y desmantelaron a este injusta exclusiva.